titular de la CTA de e integrante de SUTEBA. Eh, vamos a estar hablando de la situación actual en lo que respecta a la docencia, bueno, al, al tema de las clases. ¿Cómo estás, Alex? Buen día. Hola, buen día, Omar. ¿Qué tal? Buen día para los oyentes. Buen día, Fabricio. Gracias, Alex. Buen día. Bueno, eh, parece que comienzan las clases, Alex, ¿no? Eh, bueno, aparentemente sí. Ya debe estar este, hoy a la mañana el resultado... Bueno, anoche mismo ya teníamos los primeros datos de que la propuesta que había sacado el, el gobierno provincial este, estaba siendo aceptada por amplia mayoría en todas las asambleas en toda la eh, en toda la provincia de buenos aires bueno es una buena noticia eso no sí la verdad que sí era lo que nosotros esperábamos tener una propuesta que, que se considere que se considera aceptable una propuesta que mejorara que mejorar el salario que lo dejara incluso por encima del del piso nacional, este, y bueno, poder comenzar ordenadamente las clases, como siempre decimos nosotros, los, los chicos y los maestros en la escuela, este, trabajando. Bueno, ¿y en cuánto quedó finalmente eh, la propuesta que les hizo el, el gobierno? Digo porque se ha manejado un montón de, de números, de ofertas. Sí, eh, la última que la última propuesta que fue la que, la que se trató en las asambleas anoche, Eh, eleva el piso, hablando del piso, eh, ahora para el mes de marzo queda en 1.800 pesos y para el mes de julio ese piso queda en 1.900 pesos. Eh, también digamos, el, el aumento tiene una, una escala eh, y esa escala se aplica en cuatro, cuatro partes a lo largo del año. Eh, la verdad es que aparte de las cifras en que se incrementan, eh, Es buena la propuesta en el sentido de que incorpora dinero al básico, o sea, eh, mejora eh, la calidad del, del, del aumento, digamos, sustancialmente. Está incorporando este, 100 pesos al básico ahora en marzo, eh, 100 pesos en suma remunerativa, eh, quiero aclarar que son en blanco, ¿no? Eh, y en julio, en julio está incorporando 50 pesos más al básico, 50 pesos más en sumas remunerativas y después progresivamente en septiembre y noviembre eh, se, se pasan al básico algunas sumas que hoy están en otros ítems que son remunerativas. ¿no? Es un poco complejo y la aplicación, la verdad es que el, el sistema, el escalafón que tenemos los maestros un poquito no, no, no es fácil de entender para todo el mundo, pero bueno, la, la, este, la gente, los compañeros docentes ha estimado que y bueno, que la propuesta es, es buena, así que, como vos decís, el lunes vamos a estar con las clases funcionando normalmente. Alex, eh, preguntarte, porque, a ver, eh, cuando cuando inician las clases está el primer el primer impacto con la primera negociación salarial. Ustedes cierran, empiezan las clases con este acuerdo, eh, pero obviamente en agenda tendrán que seguir eh, discutiendo durante el año eh, otra recomposición o no. Bueno, está nosotros está eh, está este acuerdo eh, de aumento salarial eh, aceptado digamos en el ámbito de, de paritarias eh, no, no implica que fue pues, que no implica que no pueda haber alguna otra negociación alguna otra alguna otra no solicitud de algún otro aumento en el año digamos no está no tiene ningún condicionamiento digamos y, y nosotros ahora en este momento estamos Estamos consiguiendo esto que nos parece razonable, es un aumento del 20 24 alrededor del 24%, eh del básico eh y bueno, se ha considerado que eso es lo que por ahora satisface las demandas, siempre son las demandas, por supuesto son mucho más este están por encima de los de de de de porque bueno, porque sabemos que el que el salario que ganan los maestros está lejos de la canasta familiar completa. Bueno, entonces La verdad es que nunca alcanza. Y bueno, pero la negociación ahora es esta, eh, el aumento es este, y más adelante se verá. Y aparte, nosotros es cierto, una cosa que decís, Fabricio, tenemos una agenda paritaria eh, que incluye en realidad otros ítems, que incluye otras cuestiones, como las cuestiones que venimos arrastrando crónicamente de deficiencias de, de infraestructura, de mayor necesidad de cargos, de, de una escuela secundaria que ahora... Está, se inicia una etapa de universalización y que va a requerir de muchos más puestos de trabajo, requiere de más aulas, de más edificios escolares. Todo eso es materia de discusión eh, durante todo el año. Eh, también nosotros hemos estado en cada comisión técnica eh, discutiendo siempre sobre las para mejorar las condiciones de trabajo, y eh, regularizar o, o normativizar aquellas aquellos puestos de trabajo que no están eh, que no están normados y eh, bueno la, la verdad es que la, la tarea de la paritaria es continua y, y no solamente incluye el aspecto salarial no álex uh -huh. eh, eh, te saco un segundo de tu rol de dirigente del chuteba y te llevo a al rol de titular de la titularidad de la cta esta eh, central de trabajadores argentinos Eh, para hablar también de salarios, ¿no?, y de esta discusión que se viene a nivel nacional, ¿cómo, cómo ves la discusión en general eh, de salarios a nivel país, en el medio de esta de esta escalada inflacionaria? Eh, sí, yo, eh, la verdad es que eh, me parece que el, el desarrollo de estos años de, de las discusiones salariales ha tenido... está encuadrada dentro de lo que... dentro de la, la organización de... Un país normal prevé ¿no? el que es eh, encuadrar todos esos, esos reclamos de todos los sectores en los ámbitos paritarios eh, que son es el lugar natural donde se deben discutir obviamente no es una cuestión de nuestro país en todos lados digamos, el, el, el sistema capitalista digamos, intenta retener la máxima ganancia y los trabajadores intentamos este, lograr el mejor salario. Y esto conlleva siempre a un, este, a, una, digamos, a una discusión, a una pelea, a veces más fuerte, a veces este, con menos altisonancia, pero, eh, pero esa pelea se tiene que dar dentro del, del ordenamiento jurídico, legal, que prevé digamos, cada, cada país. Y me parece que acá lo que hay es bueno, una discusión que sea todos los años, a veces sea da más de, de una vez al año, Y, pero yo creo que a pesar de, de, de los este, que a veces parezca digamos, virulenta eh, se da en ese marco en ese marco de orden cada, creo que cada sector va a ir acomodando este, en la medida de las posibilidades eh, la, la, el nivel salarial al que, al que se aspira a mejorar digamos. esto va sucediendo. me parece que es una eh, en estos últimos años es un gran avance haber podido volver. ...al ámbito de las negociaciones colectivas... ...de las paritarias... ...recordemos que esto funcionaba... ...antes de la dictadura militar del 76... ...los militares se ocuparon de demoler... ...todo ese endamiaje... ...y bueno, se ha ido recuperando... ...este... ...a partir de... ...a partir de la finalización... ...de la etapa neoliberal... ...en el... Eh, ...a fines de, de, a partir del 2001... ...de la crisis del 2001 en adelante... ...y me parece que bueno... ...es un, es un esquema... Vuelvo a repetir que es el tema donde deben discutirse estas cuestiones lo de la inflación eh, todos sabemos que la inflación tiene un lado negativo y a veces la inflación ocurre porque también la economía se mueve a veces este, y a veces no tiene justificación digamos ¿no? como yo creo que en este caso por ejemplo en el caso de la argentina los empresarios tienen una cultura muy muy aferrada al a, A la maquinita de remarcar y a veces sin ningún motivo de fondo digamos, sin ningún motivo eh, que, que pueda basarse en la política monetaria o en el aumento de costos realmente de los productos aumentos preventivos como lo llaman exacto, exactamente, la verdad es que eso hace mucho daño, yo creo que ahora hay un yo creo que no es un proceso inflacionario porque la verdad es que son solo algunos precios pero no deja eso de obviamente carcomer y dañar muy mucho la, los, los sueldos de los, de los trabajadores que en muchos casos son muy bajos yo creo que no no hay que olvidarse que muchos sectores estamos obteniendo acuerdos aceptables en, en nuestros salarios pero hay muchísima gente que está todavía fuera de eh, fuera del sistema laboral mucha gente con trabajos precarios todavía hay mucha gente que tiene que trabaja en negro eh, a pesar De los grandes avances eh, ayer eh, creo que la presidenta anunció una, este plan de blanqueo laboral se incorporaron 600 más de 600 trabajadores que, que estaban en negro y ahora están eh, están aportando están en blanco son avances pero bueno avances en una en un, eh, en un esquema en una, en una situación nacional que veníamos de un deterioro eh, la verdad que fatal no un deterioro que logró destruir el sistema productivo y el sistema y el sistema laboral, obviamente, ¿no? Uh -huh. eh, Alex, ¿cuál considerás que puede ser el número a la hora de sentarse a negociar a nivel nacional? ¿Qué es lo que necesita un trabajador hoy por hoy? Eh, hoy varios sindicatos, eh, varias organizaciones hermanas plantean este número de entre un 20 y un 25% de aumento, pero yo creo incluso coincide con lo que nosotros hemos estado negociando tanto a nivel nacional como a nivel en cada provincia. Pero... Eh, Alex, preguntarte, porque con ese número de negociación salarial parecería que los gremios están reconociendo por lo menos una inflación del 20% Sí, a ver, pero yo, permíteme que, que te haga una observación con el tema de los números A ver el, Es engañoso, digamos, que yo te diga también el 25% porque el 25% de qué cosa, digamos, ¿no? Este, porque la composición salarial eh, muchas veces tiene... Yo te acabo De decir recién mira nosotros tuvimos un aumento del 25% del básico pero la verdad es que nuestro salario no se compone solo de básico este, y e impacta en, en la escala en el escalafón de distinta manera de acuerdo al lugar que ocupa cada trabajador en ese escalafón y en las y sucede lo mismo en otros en otras este, organizaciones de trabajadores en el marco de otros convenios colectivos y también Hay otra cosa, que el 25% de 1.500 pesos no es lo mismo que el 25% de 4.000 pesos. Entonces, a veces, yo digo, eh, no, no, no me gusta atarme mucho al tema de los porcentajes porque no siempre están eh, están reflejando lo que lo que debería estar ganando un trabajador en ese momento o, o lo que debería reclamar para mejorar su salario. Eh, es una cifra que se está manejando Eh, y no, no necesariamente reconoce un nivel de inflación, Fabricio, porque uh -huh. eh, son dos cosas distintas, porque la persona que está ganando hoy eh, 2.000 pesos, para llegar a una canasta familiar completa, necesita 2.500 pesos más, como mínimo, porque la, la, esa canasta familiar completa, esa que conocíamos antes de la dictadura, esa debe estar entre 4.500 y 5.000 pesos. Entonces, a esa persona... La verdad que lo que necesita es un aumento del 100% de su salario. ¿no es cierto Ahora nosotros sabemos que eso para que eso se dé se necesitan condiciones estructurales que hoy Argentina no tiene. Quizá en, algunas, en algunos sectores de, de la producción se pueda dar ese aumento, pero obviamente eh, las empresas dan solamente el aumento eh, en relación al, al, al mínimo y a los estándares. De, de, que se están manejando en el, en el país en ese momento. Eh, pero la verdad es que a veces pedir el 25% eh, o el 30% o el 40% ni siquiera el 50% a veces alcanza para esos salarios que están tan retrasados. ¿no? Y en otros sectores, hay otros sectores que sí, que realmente están por encima de, los, eh, de esa canasta que estoy hablando yo, están por encima de los 5.000 pesos, no son tanto, pero hay muchos sectores lo están, y bueno, y ahí a lo mejor un aumento del, del 10% puede estar bien. ¿no? Uh -huh. Bueno, bueno Alex, eh, por último, eh, participaste del Congreso, ¿qué te dejó? ¿El Congreso Educativo? Me sí, sí, ¿cómo? del Congreso Educativo. Sí, la verdad que estuve en varias conferencias, estuve en varios paneles, la verdad que me pareció un, un acierto este seguir... ...seguir impulsando todos los años... ...la, la organización del Congreso... Eh, el, ...discutíamos el otro día... ...con algunas compañeras... ...que este, acerca de la, de, la, de la fecha... ...y bueno... ...veíamos que a muchísimos... Este, ...a muchísimos compañeros... ...trabajadores docentes... ...les había venido muy bien... ...porque encontrarse... ...bueno con la posibilidad esta de intercambiar... ...de encontrarse con otros docentes... ...de escuchar... ...de escuchar a gente muy preparada... Eh, ...y poder iniciar el año con, con eh, digamos en el marco de una discusión que eh, eh, un poco combate esa esaazón que a veces tenemos los maestros en la escuelas con tanta con tanta conflictividad con tanta dificultad a veces para llevar la tarea entonces me pareció que el, el congreso la verdad que creo que ha, ha hecho un aporte significativo en ese sentido y bueno y después una organización este impecable la verdad que la, la cantidad de, de temáticas la variedad la Ha sido ha sido la verdad que muy muy bueno y después bueno hemos tenido también este paneles y, y, y conferencias donde hemos estado este, eh, bueno con, con miradas diversas eh, con, con miradas distintas sobre la realidad pero bueno eso es lo que enriquece da lugar al debate este, bueno y de alguna manera nos abre la cabeza todo en Uh -huh. eh, Alex, eh, me gustaría preguntarte también y esta sí es mi última pregunta eh, por una noticia que se conoció en el día de ayer que eh, tiene que ver con la eh, renuncia de Irene enrt y la posibilidad de un cambio eh, cómo repercute esto en la educación de la barriía y qué análisis análisisas el sute al menos bueno nosotros cuando cuando suceden estos cambios la verdad que lo que pretendemos es que esté al frente del de, al frente del distrito la máxima autoridad eh, que tenga la responsabilidad de llevar adelante las políticas eh, educativas en el distrito sea la persona más capacitada, sea la persona que tenga reconocimiento entre sus pares este, y fundamentalmente eso, ¿no? que sea el que tenga las mejores condiciones para llevar adelante esa tarea. Uh -huh. eh, la verdad es que no en Olavarría no hemos tenido buenas experiencias locales, respecto de esta situación nosotros nos hemos quejado y mucho lo hemos hecho público con bueno con muchas personas que con algunas personas que han estado al frente en este lugar de muchísima responsabilidad y lo que reclamamos siempre a las autoridades políticas eh, es que hagan el, el, el esfuerzo más grande que, el, que dejen de lado muchas veces eh, algunas algunas picardías o algunos egoísmos que hacen eh, que terminen por ahí esté proponiendo para un cargo que es un cargo político eh, a una persona que sea más eh, que sea más cercana a sus a sus intereses y no más cercana a los intereses del sistema educativo que es lo que nosotros necesitamos uh -huh. eh, de los cuatro nombres que andan en danza, Alex, hay alguna que alguno de esos nombres que para para al menos para el gremio o personalmente Eh, ¿Tenga algún concepto más alto? Eh, a, a ver, nosotros no es una decisión que nosotros... No, no corresponde que, que nosotros la tomemos, es una decisión exclusiva del poder político, es una decisión exclusiva eh, que se toma eh, un poco con eh, con la intervención de varios actores, depende el esquema político que se maneja en cada distrito. No... No es, no es nuestro lugar el de decir que sea fulano o mengano. La verdad es que sí nos parece que es bueno la posibilidad de que, de que esto no se tome encerrado entre cuatro paredes y se discuta con con bueno con los distintos actores que tiene el sistema educativo y entre ellos podemos estar nosotros. Pero tenemos en claro que no somos nosotros quienes ponemos la, la persona. ¿no? Alex, gracias por habernos atendido. Bueno, muchas gracias a ustedes, Omar y Fabricio, y bueno...